Pero procesa miles de datos y pensamientos y esos datos y pensamientos se pueden descodificar y con una máquina que se acaba de desarrollar casi casi descifrarlos y casi casi fotografiarlos Miguel. efectivamente, esto lo ha conseguido un grupo de científicos, no podía ser de otro país, japoneses, que por primera vez lograron decodificar la actividad cerebral de un individuo de una persona para mostrar en una pantalla imágenes complejas de lo que estaba pensando, imágenes ...como pájaros, insectos e incluso un cowboy con sombrero y todo, y en color. Y no habrán cogido la mente ningún político, ¿no? Anda que el... Bueno, no lo que saldría ahí. Mía. Madre mía. Ni, ni la mía tampoco, <risas> lo que saldría también. Acaba de comenzar La Rosa a Vientos en la sintonía de Onda Terror Radio. Vamos a estar hasta las 4 de la madrugada. Desde ahora mismo, saludos de Bruno Carreñosa. Al frente de la parte técnica está Nacho Arias, hay eh, con Javier Sevillano en producción y redacción, Silvia Castasola en la codirección, un hashtag Almohadilla Rosa 20 Almohadilla Rosa y muchos eh, temas, algunos de ellos os pues, los exponemos ahora mismo. En Onda Cero, la rosa de los vientos con Bruno Cardeñosa. Como os acabamos de comentar Como acaba de comentar Miguel Pedrero, el cerebro Y los descubrimientos sobre la mente humana Que ya va a ser Fascinante lo que se va a hacer en el futuro Pero es que ya lo es Es uno de los temas que estamos abordando En las últimas tertulias Y que por supuesto abordaremos En la tertulia de esta noche Un programa como siempre La madrugada de lunes en noche Domingo a lunes con tertulia Con comentarios, con debate Con Tertulia Zona Cero, con Miguel Pedrero, a quien ya habéis escuchado, con Madoo Martínez, con Manuel de Carvallal, con Juanjo Sánchez Oro. Is... Os vamos a hablar, entre otras cosas, de globalización en la prehistoria, del descubrimiento que han hecho los chinos, que han encontrado... Los restos, la evidencia de la presencia de los norteamericanos en la Luna en 1969 de radiaciones relacionadas con los teléfonos y de unos canzoncillos que protegen a las personas contra eso de las declaraciones de un exdirector de la NASA, hablando de OVNIs y de muchas otras cosas. También Silvia Casasola nos hablará en Mujeres con Historia de Remedios, en Baro, la pintora con alma de bruja. Y en los ecos del pasado con Laura Falcolara nos vamos a conocer las cosas extrañas que suceden en un bar de Kentucky. Y Javier Sevillano en las fronteras del futuro, atención, nos va a contar las investigaciones y los proyectos fascinantes que se están realizando para en el futuro saberlo todo sobre lo que comentábamos al comienzo, sobre la mente humana pues Recordamos Almadía Rosa Vientos 20 nuestra etiqueta, también os eh, señalamos eh, que en nuestra página web en la sección dedicada a las rosados vientos en OndaCero.es ya está el programa de ayer cada uno De las eh, secciones, cada una de las eh, partes eh, se puede escuchar entero, se puede escuchar eh, por partes Y está esa entrevista que realizamos eh, muy seguida Con muchos eh, comentarios, eh, con una de las eh, personas eh, más importantes de las eh, leyes en España Con Baltasar Garzón, que estuvo con nosotros Bueno, la 1 y 40 minutos, es la hora de comenzar En Onda Cero, la rosa de los vientos La zona cero. Y ya están todos eh, escuchando, ahora vamos a abordar las eh, noticias. Está Amado Martínez, eh, Amado, muy buenas. Buenas noches. Está también, por supuesto, Manuel Carrollal. Muy buenas, Manuel. ¿Cómo están ustedes? Uy, no se le oye. <risa> Manuel. ¿Cómo y están a mí se me ustedes? oye también un poco Y Juan José Cheferó, muy buenas Hola, muy buenas Y Silvia que está sola, y pero también está, lo habéis escuchado al comienzo Miguel Pedrero, que nos ha hablado de esos pensamientos en descodificados que se ven, que se fotografian Gracias a esta máquina, pero ojo, no estamos hablando de una parte del cerebro que se activa Y lo que se fotografia es esa parte que se activa o que se enciende, no, no Eh, si se está pensando en pájaros, como decías, uh -huh. esa máquina fotografía a los pájaros. ¿Pero qué tipo de pájaros? ¿De los naturales o de Lo... pájaros con segunda intención? <risa> <risa> bueno, eso solamente sería, como decía Bruno, si, si decodifican los pensamientos de los políticos, de muchos políticos. Yo creo que, que más de los que seguramente nos imaginamos. Bueno, corra, corramos un tupido o estúpido velo, ¿no? No, a me preocupa. Eh, has dicho los, eh, lo que hay detrás de los pensamientos. Joy. Lo que hay detrás tiene que ser terrible porque lo que está delante lo es. O sea que... bueno, bueno, pues esto, como os decía al principio, es un, un hallazgo, un logro de un equipo de, de investigadores japoneses, concretamente de la Universidad de Kioto, que lograron decodificar la actividad del, ce del cerebro de una persona para luego en una pantalla mostrar las imágenes que esa persona había pensado. Bueno, hasta ahora esta, esta tecnología se utilizaba fundamentalmente para hacer escáneres cerebrales bastante precisos, o incluso, es cierto, que ya se había logrado decodificar los pensamientos de una persona, pero siempre, siempre que estos pensamientos eh, estuvieran centrados en imágenes simples, en blanco y negro, y como digo, muy simples, es decir, estoy hablando de letras, de formas geométricas, es decir... Eh, eh, pensamientos muy, muy sencillos. En este caso, los investigadores de Kioto han ido mucho más allá y han sido capaces de desarrollar nuevas técnicas mucho más poderosas de decodificación de los pensamientos. Y para eso, que han utilizado? La inteligencia artificial. Y esto ha permitido a, a estos investigadores, eh, como digo, decodificar imágenes mucho más complicadas que estaban pensando ciertos individuos que participaron en este experimento. Además, en color pero todavía más, no solo color, sino con diversas capas de color y estructuras complejas. Os lo decía al principio, han sido capaces de decodificar pensamientos de personas que, que, que estaban pensando o que su, por su cabeza pasaban imágenes de pájaros, de insectos y, como os decía antes, incluso un cowboy con sombrero y todo. ¿En qué consiguió la investigación? Bueno, pues duró aproximadamente 10 eh, meses y durante ese tiempo... Eh, los investigadores japoneses de la Universidad de Kioto estuvieron mostrando a tres voluntarios eran solamente tres, tres voluntarios que participaban en esta investigación pues como digo, les estuvieron mostrando una serie de formas geométricas letras impresas y también imágenes mucho más complejas como aves o personas en concreto fueron 25 imágenes ¿eh? 25 imágenes y además eh, lo hicieron en dos fases de investigación primero, les mostraban eh, Los ponían delante de la mesa esas imágenes, ellos elegían una, una de ellas, pensaban eh, en esa imagen y en ese momento se registraba su actividad cerebral. En una segunda fase lo hicieron de manera diferente. Es decir, estas personas pensaban en ciertas imágenes, pero solamente decodificaban su pensamiento minutos después, cuando les pedían que pensaran en esa imagen que habían visto. ¿no? Eh, una vez procesada toda esa actividad cerebral, Un ordenador llevó a cabo un proceso de ingeniería inversa, es decir, decodificando toda esa información y usándola después para generar esas imágenes, esos pensamientos de los sujetos. Según los investigadores, que, que todavía no han publicado todos sus resultados, pero sí han avanzado algo, por ejemplo, que las eh, imágenes fueron mucho más fieles, eh, mucho más claras, cuando la persona estaba observando esa imagen y a la vez estaban decodificando esa información. Sin embargo, cuando las personas minutos después pensaban en esa, im en esa imagen, eh, como digo, las, las imágenes eran mucho, mucho menos claras. Bueno, para resumir, el caso es que esta tecnología, según los investigadores de, de Kioto, tiene un potencial de desarrollo absolutamente enorme en diferentes campos. Por ejemplo, eh, seremos capaces, eso es lo que dicen los investigadores, en un futuro, cuando la precisión de la técnica mejore, seremos capaces de dibujar O crear arte simplemente con nuestro pensamiento. Es más, incluso podremos ver hasta cierto punto las escenas de uno de nuestros sueños. Es más, incluso podemos decodificar y ver en una pantalla las alucinaciones de un paciente con problemas mentales. Pero, y aquí viene lo más interesante, eh, la, el objetivo fundamental de estos científicos era uno. Fijaros. Ellos pretendían utilizar esta técnica, o pretenden en un futuro utilizar esta técnica, es lo que más les interesa para que los seres humanos podamos comunicarnos telepáticamente, entre comillas, porque usaríamos tecnología, pero no deja de ser telepatía tecnológica, y también para que los seres humanos podamos comunicarnos no solo entre nosotros, sino también con las máquinas y las máquinas con nosotros. ¿no? Con lo cual, yo creo que esto abre un campo absolutamente infinito. Y, y fijaros, esto está empezando y lo que han logrado. Infinito y más allá, porque yo, perdonad, me estaba imaginando que si se puede utilizar en diferentes aplicaciones, uh -huh. pues igual que ahora se utiliza la, el polímetro o cualquier otra cosa, imagínate, lo conectan a una persona que es sospechoso de un asesinato o, o de ser Por un ejemplo. asesino en serie… Y empieza ahí a salir... Uf. Bueno, para, para eso tendría que avanzar mucho la técnica. Pero bueno, ¿quién dice, pero ya, ya sí, sí. imaginar. Sí, sí, pero ¿quién dice que en un futuro no se puede utilizar para esto? O no pretenden utilizarlo, claro que sí. O, o imagínate incluso para que te estén ofreciendo un trabajo en recursos humanos. Que saber, ejemplo, qué, qué, qué tipo de, de métodos se utilizarán en esos momentos, en un futuro X. Por ejemplo, tú, tú sabes que, que la, la tecnología... Si se puede utilizar para determinadas cuestiones un tanto oscuras, al final se utiliza. Es decir, si es posible utilizarla, se utiliza. Y ejemplos en esta tertulia hemos ofrecido Pero muchísimos. Ya, esto ya está pasando. Sí, claro que está pasando, claro, ella? claro. Sí, sí. Eh. Sí, sí, claro, hoy en día se utiliza la tecnología para eso. Juan Juan suele traer muchas, Juanjo, días, muchas noticias de este tipo, ¿no? Es verdad. Mira, hay un debate, en coche, que... En coche. <risa> hay un debate que también habrí sobre el que se puede hablar a propósito de esta información, que abre una de nuestras eh, tuiteras, San eh, Astur, que dice... Esta máquina elimina el último reducto de libertad, que es el pensamiento hmm. humano. Y a ver, yo, vamos, primero, el, el experimento habría que reducirlo, yo creo que a su, a su justa medida, porque estamos hablando de imágenes, no estamos hablando de nociones abstractas, claro. que es muy distinto. Claro. Y de imágenes, además, que de alguna manera el propio sistema tiene que reconocer. Esto es como, a mí me recuerda mucho a como los sistemas que hay ahora mismo en funcionamiento de reconocimiento de voz que ah, lo que tú tienes que hacer es, de alguna manera, que el propio software identifique tu voz claro. y a partir de ahí sí que luego empieza a funcionar pero, como una prolongación. De claro, tiempo. pero ahora, ahora mismo están trabajando con 25 imágenes, pero claro. imagínate que trabajen con 25 millones. Sí, pero yo lo que, lo que me gustaría saber, que imagino que luego ya cuando saquen el estudio lo, lo detallarán, es si, por ejemplo, si les colocan la imagen de un pájaro, uh -huh. que tienen que aprenderla, uh -huh. eh, los, las áreas, digamos, cerebrales que se activaban en, en todos los sujetos eran uh -huh. las mismas. Porque la forma de ver el pájaro, seguramente, imagino que hay una parte común, porque al fin y al cabo es un estímulo que imagino que en el cerebro mm. se procesará en todas las personas de la misma manera, mm. pero luego también eh, nosotros no vemos las imágenes, vamos a decir así, entre comillas, químicamente puras, sino claro. que las vemos asociadas a determinadas emociones. Claro, por ejemplo, por... Los, mi concepto de silla, la noción de sí. silla, seguro que es distinta de la tuya, claro. porque... Sale, no. Está todo el día levantado. <risa> no, no, pero porque vamos asociando emociones, ideas, pero... vivencias, experiencias. Y claro, eh, yo lo que veo ahí es que hay esa fase de adiestramiento del software para que te reconozca determinados objetos. Fíjate, pero esa es la razón por la o sea, que. que no, no sé si va a ser tan fácil que lo puedan uni universalizar. Y en el caso, por ejemplo, de los criminales, no creo que él mismo dijera que el software reconociera sus pensamientos y enseñara al, al programa cómo reconocer sus bueno, pensamientos. Entonces es como se delata. Bueno, desde luego él no, pero alguien sí podría. Podría utilizar el software para reconocer determinadas escenas, determinadas imágenes o determinados recuerdos. Ahora, esa es la razón, por lo que tú explicas, por la que las imágenes eran mucho más fiables y claras cuando... Cuando, cuando hacían el escáner cerebral, cuando los sujetos estaban observando las imágenes. Luego, cuando ese escáner se, se llevaba a cabo, minutos después, cuando los investigadores le decían a esa persona, bueno, ahora piensa en esa imagen, ¿no? ¿Qué has visto? Pues claro, evidentemente la imagen no es tan precisa. Pero, no, ¿Por qué? Porque ahí entran muchas cuestiones. No, es la, hemos memoria, la, memoria, la memoria es un acto creativo. Claro. No solamente... O sea, la memoria es como... Bueno, si tenemos depende de quién... Bueno, no, pero la, la memoria normalmente es un acto creativo en qué sentido, en que es como si nosotros tuviéramos un cajón lleno de figuras de plastilina, todas juntas. Uh -huh. Tú vas con la mano a sacar una de ellas, obviamente le formas algo, la que estás cogiendo, y le formas la de alrededor. Pues nosotros cuando recordamos es lo mismo. Claro. Cuando vamos a, a tratar de, de conseguir un recuerdo, el recuerdo ya no va a ser exactamente igual, no va a ser una imagen especular de algo que te ocurrió. Ya algo viene transformado. Y el, y el propio experimento yo creo que aquí lo refleja. Y luego hay rarezas, como por ejemplo el caso de, de Manuel, cuando viajó en el tiempo y se metió en el nodo, pues imagínate, si conecta en ese momento lo que pueden sacar de ahí. Pero pero yo, yo sí que estoy de acuerdo con lo que decía esta oyente que esto es un primer paso para atacar nuestro último reducto de intimidad, que son los pensamientos. Y yo siempre lo digo, si se puede utilizar ese tipo de tecnología, se utilizará. Al final, ni siquiera vamos a poder pensar lo que queramos. Pero, esto funciona. Pero, así. Realmente, claro, ahí sería, no sé, yo creo que el ser humano tiene una gran capacidad para buscar coartadas psicológicas de cualquier cosa que hace. Entonces, eso, el reducto de intimidad, parece como que tuviéramos una forma ahí, una especie de yo. Pero ya no lo bien, tenemos, Juan. pero es que nunca lo hemos tenido. ¿Ya sabes? Bueno, bueno. ¿Cuál, cuál es el, el mejor género de ciencia ficción? La autobiografía. Las autobiografías <risas> son el mejor género de ciencia ficción. Cada uno cuenta ahí lo que quiere ya, pero... y, y nosotros mismos nos autoengañamos en el día a día con mil cosas es muy buena esa frase, pero, ese pero claro que nos autoengañamos es que es la finalidad del cerebro de tinta, ficción, no es contarte la verdad La, la función del cerebro es que tú sobrevivas. Por eso recordamos con mucha alegría la, la mili, los que lo hayan hecho, o el instituto. Y a lo mejor no lo hemos pasado tan bien, pero nuestro cerebro se queda con los buenos recuerdos. ¿Dónde se quedan los malos? En el inconsciente. ¿Cómo salen? Vaya usted a saber de, de, qué, maneras, de qué manera salen. ¿no? Pero, pero si sí, sí, ya estamos perdiendo toda la intimidad. Además, lo han hecho de una forma tan extraordinaria que que ni siquiera tienen que pedirnos esa información y obligarnos a darla. La ofrecemos nosotros constantemente uh -huh. y libremente en las redes sociales. Y todo eso vale muchos miles de millones de euros, porque es una información para las grandes compañías, para las, los grandes grupos creadores de, de ideología, los grandes think tanks, absolutamente impagable. Y se la damos nosotros gratuitamente. Nunca antes en la historia ha habido un momento como ese, una época en la que cualquier cosa que se hace aquí. Tiene una consecuencia allá muy lejos, a mil, a dos mil, a tres mil kilómetros, a cuarenta mil kilómetros. Es lo que llaman globalización. Todo llega a todas esas partes. Pero la globalización no es nueva. Nos remite incluso, Juanjo... Hay épocas de la prehistoria. Sí, yo creo que cuando nosotros hacemos un, un viaje en el tiempo a, a la prehistoria nos imaginamos pequeñas comunidades eh, de, de seres humanos que viven en lugares aislados, casi en ecosistemas como si fueran islas, que viven del autoconsumo y que no salen de ahí. ¿no? Entonces vemos como un gran archipiélago de sociedades repartidas por el mundo ...y sin contacto entre sí... ...y lo que poco a poco va revelando la arqueología... ...es que realmente estamos ante una, una sociedad... ...un mundo que estaba mucho más interconectado... ...donde se producían transferencias... ...no solamente de objetos... ...que es lo que más claramente refleja la arqueología... ...sino que seguramente también había ahí... ...sus miedos, sus creencias, ¿no?... Eh, ...sus ideas... ...iban también circulando en puntos muy, muy lejanos... ...esto ha sido dos hallazgos que se han hecho... ...se han publicado esta semana... ...son dos hallazgos que, que han ocurrido... ...en la península ibérica... Y uno de ellos eh, lo, ha, lo ha hecho un, un grupo de investigadores de la Universidad de Granada. Ellos han localizado en la sierra de Baza una, una, un yacimiento de donde se extraían eh, que piedras, materia prima, para poder hacer herramientas eh, de piedra, ¿no? herramientas líticas. Ellos calculan que ese yacimiento se estuvo utilizando entre el año 5.500 a.C. y el 1.500 a.C. Y bueno, lo que han tratado es, una vez que han conseguido ese material, han hecho una serie de análisis, eh, bueno, pues eh, petroquímicos, han estado mirando un poco las características que tienen y lo han estado comparando con herramientas que han recuperado en determinados yacimientos arqueológicos. Uh -huh. Y han encontrado que esa materia prima que se extraía ahí ha aparecido en yacimientos que estaban en zonas tan alejadas como Murcia, Ciudad Real y Valencia. Es decir, algunos de los yacimientos estaban como unos 400 kilómetros de distancia. Y uh -huh. no, ahí no había ave. Y ahí no había. Entonces, claro, eso demuestra que, claro, no se sabe de qué manera se estableció una especie de red de distribución de, estos, de estas materias primas. Eh, no saben si habría intermediarios por medio o directamente los que luego se encargaban de utilizarlo iban al yacimiento por esa información, pero evidentemente están marcando un, un radio de, de kilómetros pues bastante interesante, ¿no? que se suma a un segundo hallazgo que también se ha publicado esta semana. En este caso ha sido en, la, bueno, en uno de los, de los yacimientos arqueológicos que más... Eh, sorpresa nos está dando, que es en Atapuerca haya aparecido un fragmento de cerámica neolítica que tiene una iconografía muy particular esa iconografía se ha puesto en relación ya no solamente con, con materiales que están también eh, por sus características, por cómo está hecho y cómo está dibujado eh, aparecen en el Mediterráneo sino que también con figuración que aparece en Alemania y en Italia lo cual indicaría lo mismo, una serie de contactos culturales en un periodo, de, estamos hablando mínimo pues ahora como unos 3.000, 4.000 años ...de antigüedad y además eh, en este caso la decoración parece que en este primer estudio no deja duda. Dicen que solamente lo han podido localizar ese tipo de decoración, ese tipo de, de, de figuras que son muy abstractas. Únicamente la han encontrado en Alicante y luego también, como decía, en Centro Europa. Así que parece que, que ese contacto existía. Yo esto lo, lo sumaría a muchísimos más que hay, hay una serie de evidencias, aquí algunas veces lo hemos comentado, en su día estuvimos hablando de cómo había una relación de, de símbolos abstractos que aparecían en todo lo que eran las pinturas rupestres, eh, hablamos de miles, ya sí que hablamos de mucha más antigüedad, ¿no? de, Del paleítico superior. Y resulta que, bueno, que eso sería más interesante, porque aquí estamos hablando de materiales, pero claro, cómo era el flujo de las ideas. Si nos vamos, por ejemplo, también a la cuestión de los megalitos. Tenemos megalitos desde el norte de Escocia, en las sierras Orcadas, y los tenemos también en el sur de España, y en la zona del Algarve, en el sur de Portugal, y tienen características muy similares. O sea, que ahí también eh, todo el mundo apunta que realmente estamos manejando la teoría de la difusión, o sea, no es solamente son ideas que surgen espontáneamente en diferentes sitios, sino que realmente ahí hubo un contacto y hubo una comunicación. ¿no? Y luego hay otra cuestión también que es muy interesante, que eso también está muy confirmado, que es el, el ámbar. El ámbar es una, o sea, es una resina fósil, es una falsa piedra, digamos, es una ah, piedra de origen orgánico, y sin embargo era un, una, una, un material que se utilizaba. En una época se empieza a utilizar muchísimo como material de prestigio, todo el mundo empieza a enterrarse con él, todo el que puede pagarlo, y se sabe, por ejemplo, que en el norte de España ha aparecido ámbar que se traía del Báltico, que era uno de los más cotizados. O sea que todo todo eso demuestra, como digo, que está mucho más conectado, seguramente había también un flujo de ideas, y luego hay un caso excepcional, que es cómo se utilizaban también las mujeres como mercancía. Y eso también está está bastante documentado a través de, de diferentes análisis que se hacen, además muy, muy curiosos, el análisis, por ejemplo, que se hacen los sitósotopos de... Comparan. Esto es, A mí también me, me sorprende mucho, porque la arqueología sí está... Lo que La información que obtenemos, que lo que nos aporta, pero luego también los métodos, que son casi tan sorprendentes como la propia información que nos revela. ¿no? Esto lo que hacen es que comparan los isótopos que se depositan en los dientes con los que se depositan en los huesos, y según tengo entendido, en los dientes se depositan... Eh, los restos con cuando comemos hay una serie de isópotos, isótopos naturales que se van depositando ahí y eso no se alteran, digamos se van quedando como en estratos en los dientes y, y permanecen ahí los que se van renovando son los de los huesos entonces cuando tienen un cadáver de una mujer y comparan van viendo si los de los dientes coinciden con los de los huesos o no si hay coincidencia indica que nunca se movió del mismo sitio porque siempre digamos comió lo que tenía en su alrededor pero si hay diferencia indicarían que realmente esa persona cambió de ecosistema Y eso es lo que han encontrado para demostrar que hay comunidades donde las mujeres se ve que venían de otro sitio y, en cambio, los hombres permanecían siempre en el mismo ecosistema. Así que, de alguna manera, se utilizaban como medio de intercambio entre poblaciones y se utilizaban como mercancía, obviamente, para intentar potenciar la, la fertilidad de un determinado grupo. ¿no? Sin preguntárselo a ellas, claro. ¿No lo sabemos? Pues, <risa> me, me pues hay no. un, un trabajo muy famoso de un antropólogo llamado Eric Wolf, que seguro que Juan José lo conoce, mm. que escribió Europa y la gente sin historia, que es una obra famosísima por demostrar que los pueblos europeos estaban inmersos en procesos globales precisamente, como la trata de esclavos y como acaba de decir Juan José... De, el tema del intercambio de tráfico de mujeres. A mí me parece que una de las historias más claras en ese sentido es la historia del puente de Berigia y el, el, el estrecho de Bering y cómo los pueblos de Siberia en mm. un momento determinado cruzaron de Europa a América y por eso nos encontramos en todas las tradiciones, en el chamanismo amerindio, cosas absolutamente calcadas que podemos ver con los chamanes siberianos. Mm. La explicación claro. es esa. Claro. Sí, luego, por ejemplo, los megalitos, aquí incluso en la península, hay una, además ahora que se va a organizar, ¿no?, que una, una excursión allí a, a los megalitos de Málaga, eh, ahí, por ejemplo, se incluyen piedras raras, se llaman así, porque tú tienes todo lo que son las grandes rocas. Es el nombre rocas. técnico, ¿no? Sí, lo llaman piedras raras porque son de, tienen una procedencia también de varios cientos de kilómetros, y de pronto te puedes encontrar típicas losas de un determinado lugar, que de pronto hay una losa que se sabe que se ha traído de a lo mejor 400, 300 kilómetros, y solamente hay una o dos de esas, Claro, evidentemente no se sabe qué significado tiene. Escuchamos las noticias en Onda Cero y después continuamos con la Rosa de los Vientos. En Onda Cero, la Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Continuamos en la tertulia Zona Cero, continuamos en la Rosa de los Vientos, hay que estará con todos vosotros hasta las 4 de la madrugada. Ya sabéis, eh, nuestro hashtag Nuestra etiqueta en Twitter Rosa en 20. Comenzamos un nuevo tramo del programa Lo hacemos eh, con una afirmación O algo que se dice eh, Aunque hay muchas dudas al respecto O todas las dudas al respecto pero, bueno, pero hay una creencia generalizada Con que las radiaciones de los teléfonos móviles Son perjudiciales Podemos dudar o no Ese no es el tema Ahora La segunda cuestión y que me formuló si las radiaciones de los teléfonos móviles son perjudiciales, Manuel Carbayan, ¿tú dónde te guardas el teléfono? <risa> pues donde puedo. No, ah, eso no vale. Depende del momento, normalmente el bolsillo, claro. Vale, ¿y tú, Juanjo? Yo en el bolsillo delantero, pero como le pongo un cactus para que sí. quite la radiación. ¿Y tú, Miguel? Pues yo, si le soy sincero, suelo no llevar al balde. No, no, lo suelo llevar en la mochila detrás, no, no lo llevo en ningún bolsillo. Bueno, pues eh, la pregunta la vamos a formular para un hijo normal, Manuel Carvellal. Manuel, tú que te guardas el teléfono móvil como todo el mundo en el bolsillo, ¿qué calzoncillos utilizas? De esparto, pero vamos, eso de toda la vida. Pues nos va a contar Mado Martínez algo ahora que tiene que ver con esto que acabamos de contar. Mado. Pero Oye, ¿qué, Spark? ¿qué, qué intimidades pregunta, ¿no? O sea, preguntándonos por nuestra lencería personal, pero bueno. <risa> por nuestra lencería personal. Ah, claro, Le he preguntado claro. por cómo son sus él Pero qué bien ha hablado, Manuel, lencería. Claro, sí. claro, hombre, ¿qué pasa? ¿Qué? También, pero a mí los hombres hablar de lencería no me... No me cuadra, a mí tampoco. Yo pues, pienso ah, lencería es que tengo y un como lado, a Bicar Díaz tengo... tiene puntillita. Yo es que tengo un lado femenino muy desarrollado, no te imaginas. No, eh, ¿tú que vas ahí a tener estáis a totalmente equivocados. Pero... Hay una lencería masculina como una lencería femenina. En todas las tiendas hay lencería masculina y femenina. ¿Cuál es tu corsetería, no, Bruno, no, de cabecera? No, no, no. No, no hoy corsetería, hoy lencería. Bruno viene con un palabra de honor, color champán, muy bonito. No, pero <ríe> luego, luego también, el otro día yo estu pero estuve la, escuchando la que decían... género? No ¿Por qué? No Las, las mujeres están en pelotas yo, Las mujeres no están en pelotas Están mm. desnudas, pero en pelotas no En pelotas no Nosotros no, no, <risa> sí. estamos en Bruno. tetas, pero en pelotas claro, claro. Yo sin, sin Bruno, embargo, ¿no? En, en el proceso ese de las tarjetas black Había más de uno que se había gastado millones en enferia Hombre, pues, claro ¿no? sí, mm. sí, para regalar Yo, sin embargo, llevo unos slips muy monos miguelpedrero@gmail.com. Busca novia, Miguel busca novia. Te llevas en las manos. Está en edad de merecer. Miguel marca y luego puntos suspensivos. Oye, luego me critica por esto. caña por eso. No se puede hablar de marcar ahora, Bueno. Bueno, Miguel marca. ¿Qué marca Miguel? Estos cojofíos que nos va a contar Mado, en qué consisten? Bueno, pues eh, se, se llaman espartan que se parece mucho al tipo de calzoncillos que lleva Manuel, que dice que los llama Esparto. Espartanos, son espartanos. Cal... Eh. Espartanos total, muy estoicos, pero la cuestión es que son unos calzoncillos blindados. ¿Por qué? Porque están hechos para proteger los genitales masculinos del móvil. Se supone que llevan un escudo electromagnético de plata que no deja pasar la, la radiación del teléfono. Se queda bueno. con, la, con la boca abierta, Manuel. Queda... <risa> Venga, que se te caiga la mandíbula. La cuestión es que, como ha dicho Bruno, hay gente que, bueno, pues lo, de las, lo del wifi hay aquí, que si las ondas, que si son las, el, el escudo electromagnético, que si es perjudicial, que si no es perjudicial. Bueno, la cuestión es que No deja pasar la radiación del teléfono. Eh, dicen que, bueno, que no llevamos todo el día en el bolsillo, que mucha gente se lo mete en el bolsillo de detrás, en el bolsillo de adelante, que emite radiación y sí que parece ser que hay un par de estudios por ahí, yo he estado mirando, que dice que reduce la calidad del esperma hasta un 50%. Entonces para los que les preocupan estas cositas Y para los que somos un poco hipocondrias de más, Pues entonces Te compras estos calzoncillos Y te quedas más tranquilo Y te, prote te proteges un poquito los Pues eso, los testiculitos O los testiculazos, que aquí el tamaño no importa Aquí lo importante <risa> es Protegerse esta cosa de Este capital humano. Puede sí, ser ya, pues, XL, tienes... XS o XXL, ¿no? No hay problema. Exactamente. El tamaño no importa. Todo el mundo lo sabe. <risa> La cuestión es que se presentaron en, en, bueno, en esta feria tan famosa, que organizan todos los años en la Feria de Consumo Electrónica e Innovación, que tuvo lugar en, en, en Las Vegas en el, en el año 2007, en el 2017, todos los años se hace esta feria, y ha sido uno de los productos estrellas, se han presentado allí, parece ser que si cuentan con el capital suficiente, lo van a producir, pero la cuestión es que estos casos son mucho más, porque tienen más ventajas, aparte de, de, de evitar el deterioro de tus espermatozoides, también son activanterianos, es decir, mmm, ...te protegen ahí algo más... ...te, te, te, te los mantienen limpios... Además ...te los mantienen frescos todo el día... ...los huevos frescos... ...o sea... ...te lo juro... Eh, ...está entre las ventajas de estos calzoncillos... Es ...y tentador, encima... Es muy, tentador. ...es muy tentador... ...y encima te aguantan 300 lavados... ...o sea que puedes estar ahí... ...hay otra cosa que... ...a propósito de esta noticia... ...que es que precisamente esta semana mi hermana... ...me ha regalado a mí un aceite facial... De Anne-Marie gorling que aparte de ser crema antioxidante anti-edad, también es crema anti -luz azul. Y además ha llevado un premio toda esta crema, porque te protege la piel de la luz azul causada por los móviles, las tabletas, los televisores, esto que, eh, que a veces también te venden las gafas de vista con una protección de pantalla contra la luz azul, para pues eso, todas estas cosas, a las personas que somos un poco hipocondrias de más, yo me declaro, pues oye, te pones esa cremita, que, que bueno, hay algún estudio por ahí En la web de la Unión Europea de Sanidad de Consumidores de Comité Científico eh, hay, un, hay un estudio sobre los, eh, bueno, un resumen preliminar, un informe sobre los efectos de la luz artificial sobre la salud y algo se comenta sobre los efectos en la piel y estas cosas, para quien le interese pues que entre y... Y lo vea, ¿no? Hay, hay algunas cosillas que sí que parece que las personas fotosensibles o con enfermedades que les hacen ser fotosensibles sí que les puede afectar un poquito este tipo de luz o declaran que les empeora los síntomas de algunas enfermedades, pero bueno, que ahí está esa información para, para quien la quiera usar. A mí la crema me, me está gustando. Eso es lo que me te iba mola. a preguntar, que tú que lo habías probado, que qué tal. Me encanta, me encanta, me encanta. Es una crema de Anne-Marie Borling que, que, bueno, yo no sé si me protege de las ondas estas de, de la lucha azul, ¿no? Pero o sea, realmente me deja la piel estupenda, me encanta. En el año 1969, en julio de 1969, el hombre consiguió su mayor conquista en la historia, que es en llegar a la luna. Eh, nadie puede dudar Y si se duda hay un problema Pero nadie puede dudar de que el hombre llegó a la luna Sin embargo, en los últimos años en La conspiración de que el hombre no llegó a la luna Y estas cosas Bueno, pues ha tenido cierto predicamento Y ahora los chinos han descubierto Algo que no hacía falta Pero que es una prueba más de que el hombre llegó a la luna Bueno, lo que han hecho en realidad los chinos Es utilizar Algunos de los objetos Que Las distintas misiones espaciales norteamericanas dejaron allí, en nuestro satélite, eh, precisamente para que pudiesen ser utilizados el, el día de mañana por, por distintos equipos científicos. Y en 1971 en julio de 1971, el astronauta David Scott, a bordo del Apolo 15, eh, dejó unos reflectores En, en el satélite que ahora un equipo de científicos del observatorio Yunnan de China ha utilizado para hacer una serie de mediciones eh, a través de, de rayos láser para concretar la distancia entre la Tierra y la Luna. Esto se ha hecho en, en otras ocasiones, pero bueno, ahora es, son estos científicos chinos los que lo han hecho, aprovechando... La, el desarrollo de la tecnología Lunar Laser Rangin el LLR que esta es la primera vez que se utiliza y que nos da como resultado que la distancia entre la Tierra y la Luna por lo menos el 22 de enero a las 22.31 hora de Pekín era de 387.119,600 kilómetros. Esto lo podemos saber precisamente porque una de las misiones espaciales norteamericanas dejó allí esos reflectores, lo que eh, demostraría que evidentemente si los reflectores están allí es porque obviamente los dejaron. ¿no? Y, y la noticia se ha redactado con esa... ...cierta ironía, a pesar de que los chinos prometen... ...que en un futuro próximo ellos colocarán... ...sus propios retroreflectores en la Luna... ...porque eh, está proyectado la, la, el alunizaje... ...de alguna misión espacial china en nuestro satélite... ...pues decía que ellos eh, se redactaban la noticia... ...con una cierta ironía recordando la teoría... ...de la conspiración lunar... ...muy extendida en los foros conspiranoicos actuales... ...que afirma que los americanos nunca llegaron a la Luna y que todo fue una película de ciencia ficción. yo cuando leía la noticia me acordaba de una anécdota que me comentó Juanjo hace un tiempo. Eh, Juanjo, como tiene un estómago resistente, es capaz de tragarse cualquier cosa en YouTube. Hoy estás de, quedando. De vídeos, sí, sí. No, sé que sé no. lo que vas a contar. Sí. No, pero es mejor que lo cuente él porque fue él, no, él. Es que yo no recuerdo si lo mencionas en el libro de los reptilianos. No, no, no. no. Pero es que la historia es buenísima, por favor. Lo de... la lo de YouTube. que están discutiendo ah, que no se llegó a la luna hasta eh, Sí, bueno, dos, dos youtubers muy conocidos, eh, dos eh, conspiranoicos Sí, eh, a Juanjo le va el porno duro ¿eh? por eso Sí, hay que documentar Sí, están hablando sobre la teoría de la luna hueca Entonces estaban defendiendo el hecho de que de que efectivamente había motivos para pensar que realmente eh, que creencias un poco la luna que era una nave espacial <ríe> una nave artificial ¿no? ¿Un está la tierra hueca, la tierra plana la luna plana, <ríe> la luna hueca las cabezas huecas esta es, esta es la que quiero yo, que hay muchas cabezas huecas no, pues, no, estaba... no saldrían en la máquina de, de Miguel que comentaba antes, estaría en blanco ¿no? <ríe> Pues nada, nada, estaban comentando esa, esa teoría y entonces claro, uno de los argumentos que daban era que efectivamente se veía, quiero recordar algo así como que hay un, hay depositado en la luna un, un espejo con el cual se lanza un rayo láser desde la Tierra de vez en cuando para medir un poco la distancia y eso demuestra que efectivamente pues estuvieron allí. Entonces creo que en algunos de esos de esos intentos eh, se había notado como una vibración en el, en el espejo y entonces eso se demostraba como que tenía alguna especie de, de automoción eh, la luna, que demostraría como una vibración interior, que demostraría que efectivamente estamos una ante, nave. Una, ante una nave, ante un vehículo. ¿no? Pero claro, al mismo que lo estaba contando, se acordaba que había hecho un programa anteriormente sobre que el hombre, el ser humano, no había estado en la Luna. Entonces dijo, claro, pero si no hemos estado allí, entonces ese espejo cómo está. Bueno, eh, da igual, y les pasó, ¿no? pasó sorteó un poco la, la dificultad y siguieron adelante hablando, ¿no? Pero el problema es ese, que, que la mayoría de estas conspiraciones se contradicen unas con otras, pero como aquí no es, eso no es incompatible con la verdad, porque entra dentro de lo que es el pensamiento mítico, pues siguen adelante, y nadie, nadie realmente revisa hasta el fondo en lo que cree. Entonces, bueno, podemos vivir perfectamente, convivir con creencias contradictorias. Son mundos paralelos. Sí, porque eh, yo no entiendo cuando... Podemos justificar cualquier cosa con la teoría de la conspiración. Entonces, bueno, pues los americanos llegaron y se encontraron restos de ciudades. o Bueno, pues eso lo taparon. Los rusos también llegaron y lo lógico sería que desvelasen el secreto los americanos. Pero bueno, entran dentro de esa conspiración de silencio y no dicen nada. Ahora van a llegar los chinos. Cuando lleguen los chinos también entraron en la conspiración. O sea, ¿tú te crees que si de verdad todo fuera una conspiración y los estadounidenses no hubiesen llegado a la luna, los soviéticos no hubiesen utilizado esa información? Por supuesto. Es que, es que hay conspiraciones tontas y otras claro, muy tontas. Claro, claro. Pero fíjate, yo, yo hace poco me he encontrado con un tipo muy inteligente que, que... De la guerra plana. Sí, Madre o mi... sea, no lo defendía, pero no lo descartaba. ¿no? Y, y, y uno, y uno llega a pensar el por qué. Había ¿no? y... tomado la pastilla ese día. No, yo sabes que creo que. Que, que quizás esta, este tipo de, de personas, estos youtubers tan conocidos o estos teóricos de la conspiración tan locos eh, utilizan datos ciertos con otros que son falsos es decir, hablan de una conspiración pues de un proyecto secreto de la CIA para experimentar con humanos ¿no? por ejemplo, sobre el que hay documentos, sobre el que hay información y luego te meten otra conspiración de este tipo como que la Tierra es plana ¿no? entonces yo creo que, que muchos dicen, ¿no? si esto es verdad confían en esa persona, es un desvelador de conspiraciones, pues esto también debe ser verdad. Y, además, utilizan una, una técnica, que es la técnica de la desinformación, que siempre la han utilizado los servicios de inteligencia, cuando quieren desviar la atención, y es mezclar verdades con mentiras, con medias verdades, con datos sacados de contexto, con datos falsos, datos verdaderos. Eso es lo que hacen los servicios de inteligencia cuando quieren desviar la atención. A mí me lo explicaba un, un tipo que trabajó para, para la CIA. A mí me decía, cuando muchas veces, cuando montamos algo y al final hay una investigación judicial, eh, lo mejor no es escamotear pistas, sino ofrecer miles. Claro. Entonces, ¿qué juez y qué investigadores van a seguir todas las pistas? Y al final uno ya no sabe qué es verdad y qué es mentira. Sí, pero en este caso yo creo que lo, lo de estos personajes no, no tiene ninguna intencionalidad oculta. Es muy sí, claro. Sí, claro. O sea, que la verdad no te estropee un buen vídeo, mm. básicamente, porque la función Los únicamente clicks. es generar contenidos... Para, generar, para que haya visitas Pero y, si, y... si realmente desvelarán tantas conspiraciones como dicen alguna debería tener algún tipo de recorrido judicial y es que, por decir todos los días, bueno, todos los días o casi todos los días están desvelando conspiraciones, tramas en la prensa y muchas de ellas acaban mejor o peor, tienen un recorrido judicial en cambio, estos están desvelando conspiraciones que encima se supone que están jugándose la vida y presumen de ello <risa> y, y bueno, no pasa nada Pero es, eso es insultante, eso, eso, creo... eso es insultante para muchos yo, periodistas claro, en, no en contextos de claro, guerra. Pero o... eh, eh, y el ah, problema que... es que lo de la teoría de la tierra plana o hueca o tal, se dice conspiración, vale, perfecto. Pero se mete en el mismo saco de la teoría de la conspiración, es. la caída de Lehman Brothers, eso o las es acciones, eso. o la vergüenza del Banco eso de América. Es. Se mete en el mismo saco, y no está en el mismo saco. Una cosa es de serie, nos ha jorobado a todos, y otra cosa es una, una tontería. Claro, es que simplemente... Entonces, y gracias a esas conspiraciones, se puede considerar a cosas serias como tales. Claro. Entonces, Tú... igual... Eh, No, son... no podemos valorar y juzgar todo lo que se considera conspiración del mismo no, no, claro, pero Tú, pero tú pero nunca yo... has escuchado a un, eh, a un tertuliano de estos bien pensantes y oficialistas diciendo va, teorías de la conspiración. Claro, ¿no? Y cosas muy serias. Y, y, dices, y dices, vale, o sea, nos tenemos que creer que tú dices que es teoría de la conspiración, pero argumentalo el porqué. ¿No? Pero claro, con esto de teorías de la conspiración ya se desecha y se dice, no, nosotros somos los que estamos en posesión de la verdad, nosotros somos los que seguimos la línea oficial y racional y estos son unos periodistas locos, ¿no? Pues no. Claro. Sí, pero, pero estos mismos que estamos comentando, porque yo me centro evidentemente, yo sí que creo que hay conspiraciones, siempre las ha habido desde Julio César, como poco ha habido conspiraciones, es uno de los motores de la historia, pero todo también tiene un límite, quiero decir, eh, estas personas, eh, estos youtubers, van como si fueran profetas de la verdad... Y es lo que lo que es, estamos comentando, o sea, es, es todo lo contrario. Claro. Parece como que nos están liberando y yo creo que es claro. todo lo contrario, nos están encadenando una fantasía. Pero, pero a entra... en... traer en la tierra plana a estas alturas, sinceramente, y, y luego dicen que tenemos que sí, ser sí, respetuosos y tener, con los que piensan eh, distintos. Y que se votan hombre. los presidentes que se votan también, bueno, es eh, a, criticable. Oye, a, a, mí, a, a, bueno. a, mí, a mí me han llegado a acusar en un congreso donde una serie de estas personas decían una serie de barbaridades. Yo estaba en una mesa redonda en un momento determinado. Dije, hombre... Eh, Está muy bien lo que cada uno tiene derecho a, a dar la opinión que, que, que considere, pero yo recomiendo al público que para grandes afirmaciones pidan a estas personas grandes pruebas. ¿no? Bueno, no te imaginas la que se montó. Incluso me, me llegaron a llamar lacayo del Bilderberg y, y claro, yo les decía eres un eres un claro yo, yo les decía, espera que te enseñe mi nómina, si esto es lo que cobran los lacayos del Bilderberg, madre mía a, a vosotros a Mado, no recibís no cuando me acosaron a mí de ser Illuminati y haber firmado contratos para hacerme millonaria y no sé qué, y dije ¿dónde están los millones? venga, decímelo venga, decímelo, sí, yo, pero ya. yo creo que todos pasamos por eso, pero eso es normal, no hasta cierto punto es normal, pero a me preocupa un poco no sé si a vosotros os pasa, vosotros no recibís cartas, emails, correos hmm. de seguidores Muchos. de estos canales preocupados, angustiados, sí. de verdad preguntando, oye, pero sí. esto que cuenta este tío de los Anunnakis o de los, o de los Illuminati, esto es verdad pero yo estoy harto sí, sí, de recibir sí, sí. Pero, pero hables con quien hables, de Hab... gente muy angustiada eh? con quien hables, y es más, te voy a decir algo eh, sabes que a mí una de las cosas que, que más me motiva en esta vida aparte de que algún Charles día, día conocer a Charlisteron, es es entrevistar a personas han vivido todo tipo de experiencias extrañas, ¿no? Encuentros con ovnis, humanoides, eh, encuentros con familiares fallecidos. Y claro, cuando una persona que no tiene ninguna vinculación con estos temas vive una experiencia de ese tipo, lo primero que hace es ir a San Google a buscar información. Y lo sí. primero que se encuentra es estar... y, Claro, y yo lo que me encuentro es con personas que me dicen, "Oye, ¿y esto que me están contando una historia que han vivido?" Y me dicen, "Oye, ¿y esto de los reptilianos es verdad que eso?" O sea, todo el mundo te lo pregunta, es que no es uno ni dos. Sí, sí, todo el mundo te lo pregunta, es, es una creencia Muy instaurada en la cultura popular, mucho. Es que... Y luego, perdonar, hay una cosa que también es bastante más grave, porque una vez que ya te introduces o te pones a buscar algún tipo de información, van enlazados con otros, con lo cual te van llegando constantemente claro. información manipulada, que llega un momento que las personas dicen... A ver si es verdad, a ver si es que nos sí, lo están ocultando. Es que se confunden ahí yo creo que varias cosas. Una que se piensa muchas veces que las verdades son democráticas, y las verdades no son democráticas. Einstein, por ejemplo, defendió una cosa él solo, uh -huh. y al final se impuso su criterio, porque lo pudo demostrar, uh -huh. frente a toda la comunidad que tenía alrededor que decía lo contrario. Y luego hay una, una cuestión también, que es que la mayoría de estas teorías de la conspiración se acercan más a la manera directa que nosotros tenemos de percibir el mundo, que es lo que luego nos dice la ciencia. O sea, la ciencia es un proceso, eh, no sé cómo decirlo, como de extrañamiento, es decir, te va alejando de lo que es tu intuición personal. Tú cuando ves el mundo, no lo mm -hmm. contemplas, nosotros los, los sentidos nos engañan. La ciencia lo que te hace es que te, nosotros vemos, por ejemplo, que el sol es el que se mueve, y luego la ciencia demostró que no era el sol el que se movía, el estaba estático ya era, era la Tierra la que se movía. Entonces, todo el conocimiento que nosotros tenemos, nuestra experiencia del mundo, eh, este tipo de teorías, la mayoría se apoya en cosas que, que fácilmente cualquiera puede comprobar. De, de su intuición y sin embargo la ciencia lo que te dice es que tus sentidos te engañan te están alejando de la realidad que, que nuestra forma de conocer el mundo es contraintuitiva pero claro esto hasta cierto punto esta, muchas de estas teorías te reconcilian con el mundo te sientes mm. como que dices oye pues tengo razón y sí, a si me están hay, hay, a no os habéis encontrado también como dice Manuel que te escriben e-mails que te preguntan y tal pero yo también me encuentro muchos emails de personas que que lo que quieren es que les digas tú Esto es o esto no es. Eso Quiere es. decir que, que, que a veces te preguntan cosas que yo no soy capaz de postularme ni, ni del lado A ni del lado B. Bus buscan veces, respuestas pero definitivas. Pero buscan que tú claro. les des una respuesta claro, definitiva. Pero, pero Me acuerdo esto... que en un congreso, tú decías, Miguel, de las uh -huh. experiencias cercanas a la muerte y tal. Yo dije claramente desde el principio, al fin que yo no sabía si existía un más allá. Pues entonces, claro, a mí unos me llaman escéptica, antropóloga, materialista, no sé qué, no sé cuánto, y otros me llaman magufa. Pero... Y se te acerca gente y te dice, por favor, de verdad, de verdad, de verdad, dime, dime, si es que tú no lo has querido decir en el escenario. ¿Tú, en el fondo, crees que hay un más allá? Claro. Te, te, te, te están buscando que tú te, que, que te postules, que les digas que existe o que no existe, da igual lo que sea, que se los digas pero esto, y, esto siempre y, ha existido y... siempre ha existido en estos temas, es decir antes sí. era Sistopad, es decir joder, cuando cuando había, cuando se celebraban esos congresos de ufología, aquí vais tú Bruno, eh, Sierra, Guijarro a mostrar vuestras investigaciones y otra serie de investigadores que, que locales de, de la zona, al final ¿quién llenaba? ¿quién generaba el interés del público? Sistopaz. Pero, pero ¿por qué? Porque ofrecía la respuesta definitiva. Que la respuesta Claro, vosotros no tenéis respuestas, ofrecíis casos, podíais plantear hipótesis, posibles explicaciones, pero él ofrece la respuesta definitiva. Entonces... Aunque sea mentira. Claro. Aunque sea mentira, exactamente. En Yo esto entra. Lo dicho, digo, los, que, los que no nos postulamos, ¿sabes? No. es que es el tema. ¿eh? Es que es entra es en, el el en el terreno religioso, igual que lo hacía Sixto Paz y otros contactados, y ahora lo hacen estos youtubers. entran en el terreno puramente religioso de la creencia, de la respuesta definitiva. Es decir, el mundo es muy complejo, pero si a ti te dicen que existen las guerras porque hay unos reptilianos, en la cara oculta de la luna, que se alimentan del sufrimiento de los seres humanos y manipulan las mentes de los grandes líderes para generar guerras, pues has explicado algo muy complejo que es por qué nos matamos y por qué nos enfrentamos, que, que obedece a diferentes causas de una forma muy simple y la gente respira y dice, claro, es esto. ¿no? Y no tienen necesidad de comprender pero, pero Miguel, y de esforzarse. Pero ¿no es mejor, ¿no crees tú que es mejor que le des a la gente precisamente eso, la duda, la curiosidad? Que, que tú les digas realmente, pues mira, hay evidencias que dicen esto y hay evidencias que dicen todo lo contrario. Y aquí hay un camino en el medio que es el camino para recorrerlo, para investigar y es realmente emocionante. Pero siempre que va a triunfar Pero siempre va a triunfar también. lo otro, igual que siempre triunfan las religiones, ¿no? sí, pues, claro, es, pues que, es, que es normal, la gente busca... creer claro, algo. O sea, claro. o sea, El esteticismo también es una forma de fanatismo a veces, ¿eh? Que hay gente que es negacionista por... Sí, sí, claro, claro. Sí, sí. sí, pero eso no es escepticismo, eso es negacionismo. Eso es es cosa, negacionismo, exactamente. Pero eh, cuando tenemos una profusión de información tan grande, una ceremonia de confusión como la que vivimos, eh, cuando alguien da una respuesta a esa confusión... Pues eh, funciona. Por cierto, uh -huh. hablando de respuestas a, a confusiones, ¿cuál ha sido la afirmación? ¿Qué es lo que ha dicho, que tú lo sabes, Miguel, el, uno de los ex directores de la CIA sobre los OVNIs? El, pues, el reptiliano. <risa> pues, pues ha dicho tantísimas cosas, o sea, vamos, se ha despachado a gusto. Hablamos de John Brennan. John Brennan fue director de la CIA entre el año 2013 y 2017, Y además también ocupó anteriormente otros cargos muy relevantes, como director... No un exdirector de la CIA, sino el exdirector ex de la CIA. El anterior director de la CIA, es decir, que ocupó... El último con Obama. Con Obama, efectivamente, con la administración Obama. Pero antes había ocupado, fijaros, era... fue director del Departamento de Seguridad Interior, que es una organización muy importante... ...en los Estados Unidos, una organización de inteligencia... ...y también del Centro Antiterrorista Nacional. Bueno, el caso es que invitan a John Brennan a, a dar una charla... ...en este caso en una localidad de Florida que se llama Sarasota... ...y bueno, ahí va el hombre a, a ofrecer pues, una charla sobre sus años en la CIA. Eh, los que hemos escuchado algunas conferencias de agentes y exagentes... ...y Manuel nos supera a todos con creces... Eh, sabe que lo más interesante no es lo que cuentan al micrófono, sino lo de después, ¿no? porque en general suelen ser muy oficialistas y evidentemente no van a revelar ningún secreto. ¿no? Es decir, son bastante cautos y políticamente correctos. El caso es que los periodistas estaban fundamentalmente interesados en saber qué pensaba John Brennan del programa OVNI del Pentágono del que aquí hablamos largo y tendido ese programa que, que, se llama, que se llama Programa de Identificación de Amenazas Aeroespaciales Avanzadas o sea, todo un circunloquio para decir OVNIs y, y, y los periodistas en realidad lo que les interesaba era eso ya había un antecedente porque hace unos años ofreció en el mismo lugar eh, una charla uno de los analistas eh, de imágenes analistas jefes de imágenes de, de la CIA durante muchos años y el tipo se descolgó En su charla, diciendo que poco antes de retirarse, encontró una colección de imágenes del OVNI estrellado de Roswell. Buscando otras cosas, se encontró una caja con una serie de, de imágenes de un platillo volante estrellado en Roswell. Bueno, lo dejo ahí. El caso es que eh, bueno, da su charla y los periodistas le preguntan, pues oye, ¿qué, ¿qué piensa usted sobre el proyecto OVNI del Pentágono? Y el tipo nos ha cortado mucho ha dicho lo siguiente. Dice, creo que en las últimas décadas ha habido una serie de fenómenos que han sido observados por pilotos, tanto comerciales como militares, que son básicamente inexplicables. Por lo tanto, creo que el, que el Pentágono está actuando correctamente para comprender si alguno de estos fenómenos tiene implicaciones en lo que respecta a la seguridad nacional. Algunas personas denominan ...ovnis a estos fenómenos... ...que es algo que se observa en el cielo... ...pero no hay ninguna determinación... ...sobre su origen y procedencia... ...y luego continúa... Duran, ...durante el transcurso de mi carrera... ...tanto en la CIA como en la Casa Blanca... ...era consciente de que se estaban haciendo esfuerzos... ...por parte de diferentes instituciones del gobierno... ...para estudiar algunos de estos fenómenos... ...y un periodista le preguntó... ...bueno, ¿y qué, qué conclusión sacaste de, de todo esto?... ...y él dice... ...que la mayoría siguen sin explicación... Pero esto no debería significar que no continuamos investigando y tratando de aplicar las últimas tecnologías y los últimos avances científicos para comprender lo que puede estar ocurriendo en nuestros cielos. Y luego añadió, sabemos que varios de nuestros adversarios continúan tratando de buscar lagunas en nuestra defensa nacional. Por lo tanto, cualquier objeto no identificado que aparezca en el aire, en la atmósfera, es algo que necesita un seguimiento por parte de la Comunidad de Inteligencia y del Departamento de Defensa. Obviamente no ha desvelado ningún dato concreto, pero creo que ha dicho cosas muy interesantes. Oh, lo que ha dicho es totalmente lógico. No, no, no, no, no, no, no Manuel, no no, no, no, no, no. No ha dicho ni ha sugerido que los OVNIs sean naves de otros países, eh, prototipos secretos. No, no, ha sugerido que los OVNIs son algo desconocido de fuera de la tierra Eso es lo que ha sugerido en sus declaraciones. Evidentemente no lo va a decir, no. pero... Evidentemente, pero, pero, pero está tampoco hablando... que, que son una vez de los rusos. Pero vamos a ver... A los rusos bastante tienen con aguantar la cantidad de noticias estúpidas sobre que son hackers, pero, ¿no? Pero, ¿cómo, ¿cómo no lo vas a ver? Igual, igual que en el proyecto este del Pentágono, que le, implica, le preguntan a los implicados y todos responden de la misma manera, pues que... Eh, Sí, todos dicen que todas esas teorías de la conspiración, de que tenemos ovnis estrellados y de que tenemos los cuerpos y que tenemos un, un acuerdo con los extraterrestres, no hay por dónde cogerlo, pero todos afirman que no tienen ni la más remota idea sobre el origen del fenómeno, pero que el fenómeno, muchos lo dicen, de hecho el piloto del que hablamos, eh, el, el jefe eh, Elizondo, el jefe de este programa del Pentágono, ellos llegan a la conclusión, creen, que no se trata de naves de este mundo, porque realizan una serie de maniobras absolutamente imposibles, juegan con ellos y no saben a qué atenerse. Es decir, que, por cierto, que en la revista Año Cero de este mes <risa> publicó, estupenda, publicamos estupenda. Un, un amplio informe sobre todo lo que se sabe sobre este proyecto secreto de, ¿Dónde está, dónde está? del Pentágono, en, en la revista Año Cero de este mes, y... Y, y, y, cuyo tema de portada me estás enseñando vampiros del siglo XXI nada más, sí, sí, miedo, señor. ¿no? Un, un, sí, los vampiros modernos que los hay hay organizaciones de personas que con el permiso de otros miembros de estos grupos, incluso de sus amigos se dedican a ingerir sangre porque creen que lo necesitan, tanto físicamente como espiritualmente, incluso hay un reportaje fantástico de un colaborador, Javier Arries sobre los vampiros psíquicos, que es algo que me ha alucinado hay organizaciones eh, enormes, internacionales que se dedican a robar la energía de otras personas, o al menos ellos ellos creen eso. se llaman banqueros, pero sobre todo vida. Bueno, vale. no, pero, vida. pero oye, que en, entrenan sobre eso son miles de personas y que se dedican aparentemente a robar la energía vital de las personas y se consideran cazadores y el resto eh, depredadores y el resto presas, ¿no? Por cierto, eh, me Miguel, me habláis, eh, ¿qué hay de cierto en eso? Porque lo comentáis, mm. de las armas de microondas, ¿existen o no existen? Bueno, esto sí que es una conspiración cierta y que además no hace eh, demasiado tiempo, a finales de 2017, salieron informaciones en, en este sentido. Yo creo que lo comentamos aquí y todos lo recordaréis. Eh, a finales de septiembre de 2017, el Departamento de Estados de, de Estado de los Estados Unidos repatrió a la mayor parte del personal Eh, de la embajada estadounidense en Cuba precisamente porque estaban convencidos de que estaban siendo bombardeados con microondas en un, Bueno, los, los miembros de, de la alegación estadounidense sufrieron eh, todo tipo de, de dolencias dolores de cabeza, mareos, pitidos en los oídos trastornos cognitivos y sobre todo, sobre todo el principal objetivo era el embajador y una serie de agentes de campo ¿no? al final llegaron a la conclusión de que no solamente estaban bombardeando la embajada sino que también estaban bombardeando ciertos lugares donde se reunían los agentes de la CIA con sus informadores. En un primer momento eh, culparon al servicio de inteligencia cubano. Ellos lo negaron radicalmente. Además, no es muy creíble porque, en realidad, Cuba lo que está intentando es mantener buenas relaciones con Estados Unidos y esto, precisamente, no lleva a la buena relación. Por lo tanto, al final, pues le echaron la culpa a Putin. Llegaron a la conclusión de que eran agentes del FSB que trabajaban con aparatos móviles y que se dedicaban a atacar a los americanos y... Y de esto ya hubo más casos, incluso con muertes incluidas entre el 62 y el 65, los miembros de la delegación estadounidense en Moscú también sufrieron toda una serie de extrañas dolencias, desorientación, dolor de cabeza, dificultades de coordinación, incluso toda una serie de enfermedades. Y el embajador en esa época en Moscú, el embajador americano, Walter Stossel, tiempo después murió probablemente como consecuencia de esos graves problemas de, de salud. ¿no? Sufrió fuertes dolores de cabeza, hemorragias en los ojos y acabó falleciendo poco después de un linfoma ¿no? y, y a partir de aquí pues la CIA comenzó toda una serie de investigaciones, algunas muy terribles con prisioneros que luego acabaron ejecutando para tratar de averiguar si las microondas podían ser un arma de guerra la verdad es que esto, aparte de esa autorización que puede existir pero esto me lleva a pensar en el mundo moderno, ¿no? uh -huh. hay una serie hay mucha gente que tiene una serie de dolencias, manifiesta una serie de problemas de salud muy similares a Esos que nos acabas de citar mm. Y que hay algunos Con todas las... Eh, mm -hmm. las, las vamos, a poner, eh, vamos a ponernos eh, eh, Simplemente que, que lo decimos no, no mm -hmm. Que lo defendamos ¿no? mm -hmm. Pero hay muchas eh, teorías eh, Que hacen pensar y que llevan a pensar O que defienden el hecho de que esos problemas que tiene la gente está muy asociados a la tecnología del mundo actual, a los teléfonos móviles, a los cables de los mm. ordenadores, a lo que se ha venido en denominar sensibilidad química también. Mm. Bueno, bueno, ese es un debate que se puede abrir. Eh, sí, pero. sin duda. No, no lo sé. La, la verdad es, no, que, no es que no lo sé. Eh, Hay ojo. opiniones a favor y sí. en contra. Yo he leído de todo, pero la verdad es que no tengo una, una opinión concreta. Una anécdota muy, muy curiosa, ¿no? Eh, como consecuencia de estos ataques a la delegación en Moscú, en el año 65 derriban la embajada americana y construyen una nueva. Y, claro, ¿quiénes la construyen? Obreros soviéticos. A día de hoy todavía siguen encontrando micros. Vaya tina. Sí, bueno, bueno, ahí yo creo que también especularon, respondería... ah. con, el, con el caso de, de Cuba, eh, comentaron también la posibilidad de que pudiera ser uno de esos edificios enfermos también, ¿no? Tenía también determinada antigüedad, entonces, bueno, no sé si al final lo descartaron. Era, ¿no? era muy poco creíble. De hecho, eh, al principio pensaron en algún tipo de envenenamiento en la comida e incluso en la dispersión de algún tipo de agente químico, pero luego lo descartaron, ¿no? Y, y se decantaron, por, además, oficialmente, es decir, porque la portavoz del Departamento de Defensa americano acusó directamente a los rusos, de estar detrás de estos ataques con microondas. Bueno, de, de hecho, utilizaron además unas declaraciones de Putin que reflejo en, en este artículo, que en el año 2012 se refirió a las armas del futuro, ¿no? Dice que estarán basados en nuevos principios como la tecnología de haces y de ondas, geofísica, psicofísica, genética y de otra clase. Y dice, todo esto, dijo, todo esto, además de las armas nucleares, proporcionará instrumentos completamente nuevos para alcanzar objetivos políticos y estratégicos. Es decir, que Putin les estaba refiriendo a este tipo de, de armas. Juan José Sánchez Oro. Vamos a ver. Eh, <risa> Aquí está. Estaba, pensando, estaba, ruidos sí, sí. Raros. estaba, atento, estaba atento. Bueno, eh, perdona. Es que como has castigado a, a Manuel, está dentro de un buen rato, no vas a poder hablar. <risa> bueno, sí, pues, me pues, me, me callo. Yo estaba con lo de la filosofía todavía. pero bueno. <risa> ah, vale, vale. Puedes, puedes decir eh, que te vamos a contestar Miguel y yo. Y... Si sí, sí, sí, no hay nada que contestar, sí, a ver, sí. si hemos pasado por esto 50.000 veces en la historia del fenómeno OVNI, esto del Pentágono se va a quedar en agua de borrajas, como ocurrió con el informe Condon, como pasó con Blue Book, como pasó con Esturro, como pasó con Cometa, bueno, con pero, pero no es agua de borrajas es decir, hay, hay información que, pero claro, pero, pero es que tenemos ese complejo de inferioridad tan ridículo y tan absurdo con los americanos todavía que sí, que sí, si tenemos los casos aquí si, sí, si tenemos sí, que los que pilotos sí. aquí, los casos de radares los tenemos que sí, que sí. aquí, tenemos las investigaciones del CESID, del CNI, tenemos una desclasificación que fue pionera en Europa, pero qué importa lo que digan los americanos no, no, es que hacen unas películas tan chulas sobre <ríe> sí, hombre, pues a mí las españolas también me gustan güey, <ríe> sí. cosas que están muy bien sí, claro <ríe> <que sí. ríe> imagínatelo en el papel de un investigador pero, Omnis, pero tú lo sabes con las tú lo sabes en cuanto le empiezas a tirar Señorita. de la lengua a pilotos y radaristas Señorita. si no han vivido ellos una historia te ponen en contacto claro, te cuentan de alguien claro, que ha vivido una historia tremenda alucinante y muchas de esas historias sobre todo las protagonizadas por pilotos militares al final los propios pilotos no dan cuenta de eso a mí me lo contaba un piloto militar me decías que luego es un engorro es decir claro. dejas de volar durante tres o cuatro meses te hacen una serie de pruebas psicológicas tienes que hacer un informe lo que has visto ...y a veces mejor es callárselos... O sea, ...me lo contaba un caso en el que salieron de una nube... ...yo creo que lo he contado aquí en alguna ocasión... ...y se encontraron a plena día con un objeto metálico... ...de aspecto rectangular... ...sin ningún tipo de remaches, parado en el cielo... ...ahí absolutamente quieto... ...sin emitir aparentemente ningún sonido... ...y que a punto estuvieron de pegársela... ...con ese objeto... ...y al final decidieron no decir nada por el engorro... Mira, yo empecé un trabajo hace años... ...cogiendo caso a caso... Uh -huh. ...de pilotos, controladores y radaristas... Sí. Uh -huh. ...y llevaba 1.500... ...que son muchos casos... O sea, ...un gran trabajo... Ha, ...yo creo que ha hablado con todos... ...un gran pilotos, trabajo... ...pilotos, controladores y radaristas que han visto... ...si alguien sabe de eso... ...de pilotos y ovnis y radaristas... ...eres tú... ...claro, entonces es cierto que en muchos casos... ...la, la implicación emocional... Es tremenda, y la impotencia de, de esos profesionales, que aunque no sean perfectos, porque esto es un debate que hemos tenido muchas veces, claro que hay pilotos que se equivocan, claro que hay pilotos que mienten, pero dentro del universo de los profesionales que pueden tener una experiencia OVNI, si los, los meteorólogos son muy buenos y los astrónomos son muy buenos, por encima de ellos están los pilotos. Sobre todo, los, porque luego dentro de los pilotos hay uh -huh. pilotos privados, hay pilotos uh -huh. de transporte, hay pilotos de helicópteros, hay pilotos comerciales, hay pilotos de combate, Y eso es como la élite. Lo que ocurre es que eh, ahora ya no, pero antes la mayoría de los pilotos de aerolíneas comerciales, de Iberia, de Aviaco, de Aeroeuropa, de todas las compañías, de la TAE, todos estos habían sido pilotos de combate y así es como se habían sacado la carrera claro. porque era muy caro, era muy privativo conseguir todas las horas de vuelo, entonces muchos de los pilotos que han protagonizado incidentes OVNI en España, aunque lo hayan visto aunque el incidente se haya producido en un Boeing o un TC9 en un avión comercial, son pilotos, son pilotos que han tenido experiencia de combate, el ergo de tejada a mí me decía, nos decía su hermano aterrizó con impacto sí, sí, sí, sí, a mí me lo contó su hermano eso Claro, claro. Entonces, el, el, el, el, tío, el caso Maní el caso Maní que se ajustase fácilmente, entonces información ya la tenemos aquí. ¿Cuál es el problema? Pasan los años y los años y los años, de repente surge una noticia, nos da titulares, estamos entretenidos un tiempo, está muy bien, pero no avanzamos. Yo creo que es un problema de enfoque, que, porque lo, lo que está ocurriendo ahora con estos, toda esta polémica que se ha armado en el Pentágono, con lo del Pentágono, está tan intoxicado por la opinión pública norteamericana. No tan del ascende... ¿eh? si, si, si todo esto viene del el cantante, este, nunca mejor dicho, del cantante, que ha conseguido el premio del ufólogo del año todo esto... Pero eso no tiene nada que ver con la información. Es decir, esto, joder, lo cuento en año cero, quien pone en marcha esto son un grupo de senadores eh, estadounidenses, que, que además utilizan a, al famoso Bigelow, a, al, que tiene una empresa Bigelow Aerospace, ya lo expliqué aquí. Y que hacen lo que hace siempre el Pentágono, que subcontrata sus proyectos, en este caso con Viguelo. Y los iniciadores y los impulsores son una serie de senadores amigos de Viguelo y que comparten su interés por el espacio y por el fenómeno ovni. Y entre esos senadores... No, no está cualquiera, está por ejemplo el líder en el Senado del Partido Demócrata que los periodistas del New York Times que sacaron la noticia después de que Elizondo se pusiera en contacto con ellos y desvelara todo pues los periodistas del New York Times lo que hicieron es contactar con estos senadores y todos reconocieron que sí, que ellos habían empezado esta historia, incluso este, este senador de demócrata, el líder del Partido Demócrata en el Senado norteamericano, no solamente lo reconoció sino que dijo que es lo mejor que había hecho en su carrera como senador y reconocía Él creía que, no hay ninguna, que no, de momento no hay una explicación para este tipo de fenómenos, pero que, que, que desde luego vale la pena investigarlos que, por, sí, porque por, que, que está muy bien lo que digan los senadores americanos pero existen hoy por hoy uh -huh. existen comisiones oficiales y tú lo sabes también uh -huh. como yo de estudio OVNI en varios sí, países sí, ejemplo, claro. en América Latina sí, en América Latina que están eh, eh, dirigidos por pilotos sí, sí, sí, que sí. han sí. tenido sus propios. en Chile. yo he entrevistado en Chile. a varios de ellos claro, también por ejemplo evidentemente Rodrigo Bravo, Rodrigo por ejemplo, Bravo por que, ejemplo. que además es un caso que a mí me parece súper interesante porque es alguien que llega al fenómeno OVNI de, de, uh -huh. pues, de rebote uh -huh. porque entra dentro de esa comisión él es un, un piloto militar que entra en esa comisión oficial y se encuentra con la realidad de la comunidad ufológica que le pide ya las respuestas bueno, reconoce ya lo de reptilianos y acabado pero, bastante revirado el pobre sí, hombre pero, pero Rodrigo Bravo es más que un militar Que, que ha caído en una comisión que investiga ovnis es alguien muy interesado por el fenómeno ovni y con una cultura ufológica absolutamente Pero, de hecho mira, saca ahora su segundo sí, sí, libro lo sé, lo sé absolutamente enorme y insistimos, eh, piloto chileno una persona muy importante que está al frente de esa comisión oficial del claro, ¿y, Colombia, y ¿no? cómo se interesó por el fenómeno sí. ovni? a mí me lo contaba eh, el su instructor de vuelo en la academia es el protagonista de uno de los casos ovni chilenos más impactantes y, y claro Este hombre le contó la experiencia. A partir de ahí, Rodrigo Bravo comienza a interesarse por el fenómeno OVNI y, de hecho, su tesina, al final del curso de piloto, va sobre el fenómeno OVNI ¿no? y, y, y, y y, la aviación. El fenómeno OVNI la aviación. Y tiempo después, el propio Rodrigo Bravo tiene una experiencia personal. Y lo bueno de la Comisión Chilena, que investiga el fenómeno OVNI, que depende de la Dirección General de Aviación Civil, pero de, de la Comisión forman parte no solamente pilotos civiles y militares, sino todas las armas del ejército, es decir, eh, tierra, aire, marina, el servicio de inteligencia, eh, la, las diferentes policías, hay científicos, hay, están los mejores físicos chilenos, los mejores químicos, los mejores analistas de imágenes, y lo bueno es que toda la información que tienen la hacen pública, tiempo después, cuando acaban su investigación, y la hacen pública. Y hay casos. Tan impresionante, tan impresionante. Recuerdo que cuando lo entrevisté en Sevilla la última vez me contaba que estaban investigando un caso en la escuela de guerra en Santiago de Chile, a las afueras de Santiago de Chile, de una serie de objetos voladores que se acercan a la escuela de guerra y realizan una serie de maniobras increíbles y los propios militares los filman con sus teléfonos móviles, ¿no? Y, y yo decía, ¿pero vais a dar a conocer esto? Y me decía, como todo, claro, hubo que esperar dos años, pero dieron a conocer toda esa información que es absolutamente fascinante. En donde se cuenta cómo esos eh, artefactos eran capaces de trazar velocidades, llegar a velocidades espectaculares, en línea recta, algo que los seres humanos, Juanjo... No son capaces de hacer. Tú también manejas muy bien la línea recta. Yo no sé si esto se te puede aplicar en lo que vamos a hablar ahora, porque se supone que sí. Bueno, estos, esta semana han estado replicando determinados medios digitales un, una información que viene ya de hace varios años de un estudio en la cual reflexionan sobre por qué somos incapaces los seres humanos de caminar en línea recta si tenemos los ojos cerrados. Y es algo que yo no conocía y me ha resultado muy llamativo porque esto es una investigación que hizo el Instituto de Ciencias eh, Cibernéticas y Biológicas de, de Max Planck en Alemania. Eh, se publicó en el año 2009 y es un estudio muy interesante. Lo que hicieron fue colocar a, a determinadas personas, y eh, bueno, hicieron varias, varias pruebas. ¿no? Una de ellas fue, primero, eh, ver si eran, las personas eran capaces, si las soltaban en un bosque o las soltaban en, una, en un desierto. De hecho, se fueron al desierto del Sáhara, a la zona de Túnez. Y, y luego los probaron también en Alemania en un bosque, les colocaron un GPS a los sujetos experimentales y les dijeron que caminaran en línea recta, bueno, durante el día no tenían ningún problema, siempre que digamos tuvieran referentes eh, geográficos ¿no? o por lo menos, ya digo, también estuviera perfectamente iluminado, pero el problema empezó a cambiar, eh, sí que empezaron a mostrar cierta desorientación cuando ya empezaba un poco el crepúsculo del día, pero repitieron la prueba, a continuación ...con personas, con las mismas personas... ...pero con los ojos vendados... ...les colocaron igual el GPS... ...empezaron a trazar... ...a ver todo el recorrido que habían hecho... ...y ahí fue cuando empezaron a comprobar... ...que las personas... ...cuando tú les tapas los ojos no son capaces de mantener la línea recta Empiezan a, y además los círculos no los hacen esa desorientación no solamente ocurre digamos en una dirección sino que, que los círculos los hacían en un sentido digamos en el sentido de las agujas del reloj y en el sentido contrario y esto es además un aspecto bastante importante porque el diámetro además de estos círculos de ese movimiento que empezaban así a, a realizar solían ser además círculos bastante pequeños hablando hablan de en torno a unos 20 metros ¿no? o sea que, que realmente mantenían muy poquito tiempo el, el, la, la dirección recta Y luego eh, hay muchas explicaciones, porque esto era algo que ya se sospechaba. Se habla de que, por ejemplo, lo que es la biomecánica del, del ser humano es distinta. Normalmente no, no somos exactamente simétricos. Podemos tener, aunque sea eh, mínimamente, hay una diferencia. A lo mejor tenemos un brazo más largo que el otro, una pierna más larga que el otro. También la diferencia, por ejemplo, la especialización de los, de los hemisferios cerebrales. Se hablaba también de si uno era zurdo o era diestro, si eso podría afectar. Pero cuando ellos hicieron la prueba se dieron cuenta de que los círculos, como digo, eh, iban cambiando. La misma persona trazaba los círculos en distintas direcciones. Por lo tanto, no tienen ni idea de por qué el ser humano, eh, cuando pierde referentes visuales, cuando llega la noche o en entornos de oscuridad, no es capaz de mantener, como vemos, ni siquiera a 20 metros la, la línea recta. Y además eso se supone, es un poco lo que especulaban, que seguramente caminar eh, en línea recta y el mero hecho de ser bípedos es algo que, que al cerebro le cuesta mucho y por eso necesita apoyarse en una serie de referentes sensoriales para poder ir ajustando y ir corrigiendo la dirección. ¿no? Entonces eh, se ve que ese salto evolutivo que dimos antaño de convertirnos ¿no? de, en seres bípedos todavía sigue teniendo un gran coste energético ¿no? y todavía el cerebro no lo tiene del todo del todo asimilado. ¿no? Y cuando pierde, como digo, se mete en entornos de oscuridad, pues vuelve un poco a, a fallar, ¿no? Entonces me parece bastante bastante interesante y bueno, esto es una, además una prueba que podemos hacer fácilmente. Sí, sí, sí, claro. yo, yo de todas formas ya ha amanecido, ya viene amanecido, yo he visto en muchos after gente que tampoco. Es curioso, no sé si refuta este <risa> Si no llevaban venda, les daba igual. <risa> sí, sí. Sí, sí. Y sin cerrar los ojos. Sí, no sé, no Es m. que por eso dicen que van por ahí ciegos. Sí. No, pero muy, De todas muy formas, eh, esto no es que quiere decir eh, que evidentemente la falta de referencias visuales es una falta de brújula, digamos así, interior, que tiene mucho que ver también todo eso con el centro de gravedad de las personas que varían de unos seres humanos a otros, pero nos hace pensar que ese centro de gravedad, si existe o lo que sea en, en el cuerpo humano, pues eh, varía según diversas, eh, diversas cosas, o no es igual en un ser humano que, que en otro, eh, no es estable, yo qué sé, no sé. No, y, no. Que, y supongo que se puede entrenar, porque tú haces yoga. Sí. Y sabes que en el yoga hay algunas posturas, algunas asanas, que son puro equilibrio. Que Yo, yo no sé si tú serás capaz, yo desde luego yo soy no, incapaz de hacer el arco, incapaz de hacer algunas asanas, sin embargo, ves a, a la instructora o al instructor y flipas de la capacidad de, sí. de equilibrio que tiene. Pues me imagino que eso es una cuestión de entrenamiento, que también habrá un entrenamiento que se pueda hacer igual que para desarrollar el equilibrio en una en una sana de yoga para caminar o para cualquier otra cosa. Te veo pequeños A... altamontes <risas> Asombrado con el yoga, verdad, Manuel? Te Estoy flipando. Sí, sí, sí. sí, sí. ¿Hasta claro. haciendo yoga? Claro. ¿Ah, sí? ¿Tú no? Sí. No, pues no es algo que te debo ser el único ya. Debería, debería. Él se está especializando en Tantra. Lo ha estado contando antes. Es verdad, no, no, des, no desveles esas cosas. No, de, de... no, él es más de Mentra, Mentra. Por cierto, Amado, una investigación, bueno, un estudio que se está haciendo de cómo influye la cultura en los astronautas y cómo los astronautas y su experiencia en el espacio puede influir en la cultura. Sí, porque estamos últimamente asistiendo a... Yo creo que cada semana o cada dos semanas sale una noticia sobre algún nuevo descubrimiento relativo a la conquista de Marte. Que bueno, estaba diciendo hace poco un tuitero que no puede decir nadie que ha ido a la luna al hombre hasta que no haya ido un gallego. Pues con esto de, ¿Es de, de Marte va a pasar igual. Hasta que no vaya un gallego no se puede decir que no haya ido a Marte. Pero la cuestión es que, eh, bueno... Eh, Hay un estudio interesante que dice que las tripulaciones a Marte van a ser de, de diferentes orígenes eh, culturales y se están haciendo varios experimentos. Se especula por ahí que vamos a llegar a Marte en el 2030, yo lo veo demasiado pronto, pero sí que parece que, que hay muchos eh, investigadores y muchos científicos optimistas en estas fechas. Y Gabriel González de la Torre es un neuropsicólogo que es el que está dirigiendo ahora mismo un proyecto internacional de la NASA de cuatro años de duración que está analizando cómo afectan los aspectos culturales y sociales de una tripulación idónea, entre comillas, en largas exploraciones espaciales. Y Lo está haciendo a través de varios experimentos, uno en una instalación subterránea de Pensilvania, otro en un simulador de la NASA, que es como un simulador de una nave espacial, y otro en una estación aislada en la Antártida. Y el objetivo de este estudio es identificar el perfil idóneo, como decía, para este tipo de dimisiones y ver si un grupo pequeño de personas va a desarrollar una cultura propia. Me imagino que esto va a ser bastante difícil de... de, de de comprobar y me imagino también que estarán incluyendo antropólogos en este tipo de, de estudio pues para sacar las conclusiones pertinentes. La cuestión es que también lo que quieren ellos es ver un poco cómo, cómo se defienden en situaciones límites, cómo reaccionan y cómo solucionan los posibles problemas y conflictos que, que puedan su, surgir. A raíz de este tema a mí me surgen Preguntas interesantes como las que se preguntaba el Eladio Miranda, ya hablamos una vez en Eureka de, de este hombre, autor de Vivir en Marte, de la editorial Odeon, que hablaba de la sober, de la soberanía marciana, ¿no? Eh, ¿qué va a pasar?, ¿qué cuestiones éticas vamos a enfrentar?, ¿y si se desde otra galaxia necesitan Marte para sobrevivir?, ¿les vamos a dejar que vengan?, ¿vamos a compartirlo?, ¿no lo vamos a compartir?, eh, ¿quién lo va a colonizar?, ¿Usa?, ¿Rusia?, China, España, eh, la ONU, empresas privadas, porque existe un tratado de 1967, antes de que el hombre llegase a la luna, que es el tratado del espacio exterior que prohíbe instalar armas de destrucción masiva, eh, que dice que el espacio es de uso pacífico, pero también prohíbe a cualquier nación reclamar tierras en cualquier cuerpo celeste. Y bueno, dice que el espacio es territorio para toda la humanidad, entonces este tratado está desfasado desactualizado, es incompatible con estas misiones de que pretenden colonizar Marte, y habría que reformular uno nuevo. Yo vuelvo a decir lo que dije en un principio, que estamos haciendo todo lo posible por colonizar Marte, por terraformar Marte, por saber cómo vamos a construir ahí el planeta ideal, de cómo vamos a hacer que tenga una atmósfera respirable, de que allí crezcan patatas, de que pueda haber una sociedad, pero deberíamos también preguntarnos cómo podemos hacer eso en la Tierra, que nos la estamos cargando un poquito. Pues sí, ahí tienes muchísima razón. No, no, no la tiene, como que un poquito. Lo estamos destrozando. <risa> no, no, pero que no, tenemos que cuidarla, nada. que no la cuidamos nada. No la cuidamos nada. Estamos intentando construir el planeta ideal. En, en, en Marte que me parece muy bien porque algún día pues eh, se nos apagará el sol o habrá problemas aquí o lo que sea pero pero también podemos construir el planeta ideal en la Tierra y la sociedad ideal en la Tierra y creo que es un poco así como muy raro que, que allí vayamos a hacer todo tipo de implantar todo tipo de tecnologías para terraformarlo y para que sea el entorno ideal para la supervivencia de una nueva humanidad marciana y que aquí nos lo estamos cargando cada día más Jolín mm. es que es tan impensable mm. Bueno, pues eh, seguimos recibiendo muchos eh, mensajes, eh, no podemos eh, casi leerlos, eh, pero lo notificamos como siempre hemos ido, ayer fuimos teniendo tópico y lo seremos con Almadía Rosavientos en eh, 20, hay muchos eh, mensajes, os recordamos eh, que ayer tuvimos una entrevista muy importante con... Eh, Baltasar Garzón, que ya está en la página web, en www.onda0.es en la sección dedicada a la rosa de los eh, vientos. Por cierto, Manuel, le piden que sería, y nos dicen que sería muy interesante verte un debate con uno de estos eh, youtubers. ¿Te animas? Eh, sí, sí, por supuesto, pero tengo que reconocer ya desde entrada, confieso que no podré hablar, no podré opinar sobre sus vídeos porque me niego a dar ni un céntimo entrando en ninguno no he visto ni un solo vídeo de ninguno de esos youtubers ni tengo la intención de hacerlo o sea que no, no sé si aún así podría debatir pero si el, si el debate no es sobre su, los contenidos ya digo, me niego a entrar a hacer un clic en ninguno de esos vídeos bueno, pues eh, yo te digo, porque para qué vamos a buscar informaciones sobre algo tan evidente como que la Tierra Redonda No, en el pues podemos montar un rino o no sé. Sí, no, pero fíjate, cosa. podríamos hacer un experimento. Un día en la tertulia traer una noticia que sea falsa con muchísimas pruebas, a ver si los oyentes o muchísimos datos consiguen averiguar de todas las noticias que comentamos cuál es la que es. El, el experto es Juanjo ya lo ha hecho, lo he visto haciéndolo sí. en vivo y en directo una pero conferencia. Me parece una idea súper interesante. Nos dice con media rosa viento, eh, Lorena, muchos de eh, esos eh, youtubers eh, no han salido de delante de la pantalla del ordenador. Además eh, de que tienen estas redes sociales para decir lo que les dé la gana. Continuamos en la rosa de los vientos en la tertulia después eh, de las noticias en Onda Cero que llegan ya mismo. Nos ponemos al tanto de todo lo que está ocurriendo y después eh, continuamos que quedan muchas cosas por delante. En Onda Cero, la rosa de los vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Proteras del futuro, ecos del pasado, mujeres eh, con historia y muchas otras cosas en esta hora de La Rosa de los Vientos. Eh, con unas últimas noticias en la tertulia zona Cero. Una última información eh, que nos habla sobre un nuevo ángel de la muerte, Silvia. Sí, un ángel de la muerte es un enfermero alemán. Y bueno, pues este señor debía llevar una asistencia bastante aburrida porque cuando él estaba en los hospitales y atendía a los pacientes en los cuidados intensivos, pues se distraía dándoles medicamentos que les provocaban o colapsos circulatorios o paros cardíacos a los pacientes. Y él, claro, eh, en cuanto entraban en crisis, era el primero que intentaba reanimar a los pacientes y quedaba como un héroe. Uh -huh. ¿Qué pasa? Pues que de la cantidad de pacientes que les ha haciendo esto, pues había muchos que no se salvaban y se morían. Pero claro, él luego ha ido justificando este tipo de, de operativo que hacía porque que a veces pues es que se aburría y otras realmente pues es que él quería... ...tener ese momento de gloria. Cuando le pillaron? Pues en 2005. En 2005 una enfermera cogió y le vio... ...que estaba intentando eh, dar un medicamento... ...a un paciente que no estaba presc prescrito... ...en el expediente... ...y eso lo sumaron... ...a la cantidad de pacientes... ...que habían muerto en su turno... ...u otros que habían sufrido crisis... ...y claro, bueno, sumando uno, uno, dos... ...y vieron que aquí había gato encerrado. Le denunciaron... Y en estos momentos este señor está eh, eh, pues en la cárcel, está con cadena perpetua, sentenciado, pero porque eh, le habían dicho que, que había asesinado a seis personas. Durante el juicio, se, él pues eh, comentó cómo había sido todo y dijo que había, había cometido más asesinatos Han estado tres años intentando investigar, han estado sumando cadáveres, 130 cadáveres han sumado. Incluso hay víctimas también posibles de este señor, pero que han sido incineradas, con lo cual no saben realmente si también fue por su mano que murieron o no estos cadáveres han estado buscando pues esos nexos de unión, a ver si estaban esos medicamentos que él podría haberles proporcionado para incriminarle y de momento eh, los dos hospitales que estuvo trabajando pues han sumado y tiene 100 cadáveres ya, o sea 100 personas, 100 víctimas que él ha sido el, el exterminador pero claro, el problema es que Ha habido más casos similares y con el mismo estímulo. Por ejemplo, eh, G. Jones, esta era peor todavía porque no es que estuviese en el tema ya de cuidados intensivos, sino que esta era una enfermera pediátrica. Y entonces, pues, la señora estuvo actuando en Texas durante los años 80-90 y lo que hacía es que les daba a los bebés, por relajante muscular, unas dosis tremendas, anticoagulante medicamentos para epilépticos y también enseguida intentaba reanimar a los niños y algunos bebés pues sí salieron adelante y otros muchos no. La llegaron a, a encausar con dos bebés, incluso ahora creo que iba a salir y le han puesto también como víctima a otro bebé, pero se cree que llegó a matar a 60. Y hay otro señor que igual lo suena, que es Richard Ángelo, este pues hizo también algo parecido a nuestro amigo Nails, al enfermero alemán, y este lo que hizo era igual, causaba paros cardíacos a 37 personas y al final le enjuiciaron por, por 12 asesinatos. Y las mismas motivaciones, ser héroes, también un poco el rollo del aburrimiento y en el caso de la enfermera eh, Jones y de, y de Angelo, pues tenían encima el síndrome de Munchausen. En el caso del enfermero alemán no se ha especificado que tuviera ese síndrome, pero tremendo, no ha querido traer más ángeles de la muerte que tenían otras no sé, motivaciones. Pero yo creo que la cosa es bastante fuertecita. Veo, veo caso... personalmente que cada caso es distinto y tiene que analizarse como una cosa distinta. Sí, pero el, el gran caso de este tipo de, de asesinos en serie es el de Harold Shipman, que si no recuerdo mal eran 218 muertos, los que le atribuían, que es una barbaridad. Aquí en España tuvimos no hace mucho el caso de un enfermero también en Cataluña, el que se acusaba de varias muertes, pero luego sí es cierto que hay una, un tipo de patología, no, no recuerdo el nombre técnico, que manifiestan algunos asesinos en serie y que está asociada a las, resuc a las resucitaciones, o sea, sí, a las reanimaciones. que ellos torturan hasta cruzar el umbral de la muerte y luego intentan reanimar a la víctima para poder volver a matarlo, que es como ya el, el colmo de la perversión más sofisticada, ¿no? O sea, no, no basta con matar a una persona una vez, sino que quieren recuperarla de la muerte para poder volver a matarla. So, y eso eh, se repite en varios casos uh, de seriales. Sí, uno de las, una de las víctimas de este enfermero de Nails hizo eso en el mismo día, le metió el medicamento, lo reanimó y luego por la noche ya le dio la inyección letal y le terminó matando. Yo ante, ante estos casos y un poco conectando también con la noticia que había comentado Miguel al principio, todo lo que está avanzando la, la ciencia y sobre todo la neurociencia, de alguna manera trata de eh, averiguar cuáles son las bases de por qué pensamos lo que pensamos, como si realmente eh, la, vamos reduciendo cada vez más el, el yo, vamos reduciendo cada vez más la conciencia, vamos reduciendo el libre albedrío porque todo nos está determinando, nos determina la educación que hemos tenido, el entorno familiar, uh -huh. eh, los traumas infantiles… Y, y luego ya si te encima tenemos trastornos patológicos, ¿no? mal funcionamiento del cerebro, lo que sea. Todo eso hasta cierto punto nos va di disculpando porque nos hace que realmente no seamos responsables de lo que pensamos, porque estamos siendo manipulados por mil fuerzas invisibles. Entonces, claro, yo conforme va avanzando la tecnología, va, va avanzando el conocimiento del cerebro, ante este tipo de casos, en la medida en que sepamos incluso luego ya leer pues, a este nivel ya casi neuronal ¿Cuáles son los mecanismos biológicos que están fluyendo por la mente de estas personas? Y que a lo mejor encontramos una justificación. Pues que tiene una subida de azúcar cada X tiempo. Ha tenido un problema traumático que se le ha desarrollado de determinada manera. Claro, ¿hasta qué punto podemos responsabilizarles de lo que hacen? Y, ¿Y ahí yo creo que tenemos un problema por... para juzgarlos. ¿eh? Claro, pero ¿hasta qué punto se puede responsabilizar a una persona? No digo este caso. Hablo en genérico. Y casos eh, que puedan existir han existido, ¿eh? eh... ¿Hasta qué punto se puede responsabilizar a alguien que aplica una serie de medicamentos que forman parte, en realidad, de una solicitud del enfermo porque está terminal y es una especie de eutanasia no declarada porque en el país en donde eh, se produce esa muerte no hay una ley? Bruno, eso quizá de lo puedes digna. aplicar como atenuante en un caso aislado. Te Cuando llevas 218 años. víctimas... ...hombre, mucha eutanasia me parece a mí... ...no, no, para un solo no, digo, digo... ...pero, pero hay, hay casos, hay casos... ...y no se puede negar... ...claro, pero no es estamos el... hablando de un, no, un no, sellar, digo... evidentemente... Uh -huh. claro, por eso, no, por eso no hablo de este caso... ...aunque lo ha dicho, eh... ...ojo... Eh, pero, ...pero... ...sí, lo que ocurre es... es que también es cierto que muchos lo utilizan después... ...sus defensas claro. como un intento de, de atenuante o de eximente... ...no, no, mira, ese hombre... ...yo lo maté porque es que estaba sufriendo tanto que era para darle una muerte claro, digna, claro. y al siguiente también, y al otro, y a, y a los 128 restantes. Hombre, ya parece que no es muy convincente. E imaginaros, la familia, cuando conseguía reanimar a una de estas personas que está al borde de la muerte, pues estaban encantadísimas con él, dándole las gracias, y el otro, claro, encima, con un subidón del 15. Claro, pues es que, al hilo de lo que dice Juanjo, todos los criminales se justifican, todos los criminales, cuando cometen un delito, Bueno, pues ellos explican por qué lo han hecho y consideran que tienen sus razones para hacerlo. Pero el hecho de que podamos entender las motivaciones que llevan a un criminal a cometer el delito no significa que no sea condenable o que, o que se le pueda justificar. No, yo hablo de, de explicación más objetiva, Pero estaría objetiva, bien que en todos los países, en todos, en todos, porque nos evitaríamos en las dudas sobre este y otros casos, existiera una ley de muerte asistida. Entonces nos evitaríamos hay muchas dudas. Pero que en este caso a lo mejor eh, no son realmente moribundos, que puede que, que haya habido algunos, sino que es una mm -hmm. persona que está en cuidados intensivos porque ha tenido una cirugía bastante crítica, pero que va a salir adelante, no sí, es que sí, se sí. vaya eso... a morir. O sea, mm -hmm. por eso que es que hay que estudiar cada caso uno por uno. Yo también, si en, en un momento dado, si estuviera muy mal, me encantaría poder elegir, no quiero seguir aquí, Pero si me han hecho una cirugía crítica y puedo salir perfectamente y algún tipejo de estos dice, no, yo voy a coger y me lo voy a pasar bien. Le meto un medicamento y luego la reanimo. Pues vamos, es que me lo, me lo engancho al cuello. No hombre, Bueno, con el tema del testamento vital, pues muchas veces esas cosas se solucionarían también. Bueno, pues hasta aquí la tertulia zona cero de esta noche. Tertulia con Mado Martínez. Gracias, Madón. Buenas noches. ¿Algo? Con Manuel Carvallal. Gracias. Oh, cortita. ¿Eh? Qué Eco, <risa> Juan José Echezorro, gracias. Gracias. Con Miguel Pedrero. Hasta la próxima. La rosa de los vientos en Onda Cero. Ecos del pasado.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 Y tiempo ahora para Mujeres con Historia para que Silvia Casasola nos cuente algo sobre ese personaje fascinante, Remedio Zambaro, la pintora con alma de bruja. Mujeres con Historia.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 ...está claro que sería... ...una rosada entera... ...de los pies a la cabeza... ...que nos quedan por Tira muros a patadas, ...abre puertas y ventanas... ...en cuanto a su legado... ...su marido dispuso que todos sus cuadros... ...fueron donados al Museo de Arte Moderno... ...de la Ciudad de México... ...y aunque su sobrina intentó reclamar su obra... ...el juzgado dictaminó que el museo era... ...su dueño legal... Tira muros.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 ...rescatar del olvido... ...por las calles de Madrid... ...que hablarán de ti de mí... ...por los sueños que nos quedan por cumplir... Tiramos... ...la rosa de los vientos... ...en Onda Cero... ...Fronteras del Futuro...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 el 2 de abril, creo, de 2013, y entonces, viendo el discurso de Obama en la televisión, se enteraron que eh, Obama estaba pronunciando palabras que ellos habían escrito en los papeles que habían enviado. Que eran los elegidos. Claro, eran los elegidos, se enteraron en directo, ¿no? Y luego, posteriormente, ya sí, el que mucha o sea, gente sabe, tú desconoce ¿no? esa conexión claro. española Exacto. de Exacto. uno de los proyectos y entonces, el, el, más el, importantes el, el, de la actualidad. El, el, el precursor, el, el que tuvo la idea, es Rafael Juste que es un neurobiólogo...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 hasta pronto la rosa de los vientos se envuelve el próximo sábado a la una y media de la madrugada a las do y media en la comunidad de canarias muy buena semana en onda cero la rosa de los vientos